De, de la comunicación telefónica, claro está En este caso, la tenemos en línea telefónica a Astrid Urban Astrid es, es actriz, es profe y, y bueno, tiene muchas cosas para contarnos Pero primero la voy a estar saludando Buenas tardes, Astrid, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas Bien. gracias por recibirnos Al contrario Eh, nosotras nos gusta difundir todo lo que hacen las compañeras en la medida de lo posible Y en este caso eh, tenés algo para contarnos Si querés, presentate un poco para quienes no te conozcan Yo dije que sos actriz, que sos eh, directora, docente de actuación también y, y bueno, contanos un poquito quién sos y en qué andás Astrid Bueno, muchas gracias Sí, mi nombre bueno, es Astrid Urban Soy actriz, profesora de teatro, directora, dramaturga uh -huh. y en este caso eh, el 4 de noviembre vamos a estrenar Blackout en la sala TTP sí. con, con Valentina Rata Zelaya, que ella es la directora de la obra uh -huh. eh, y bueno y nosotras dos juntas tenemos un grupo, una compañía teatral que se llama Cariño Teatro Así es eh, Y bueno, y este es nuestro primer proyecto en, de puesta en escena juntas en la provincia, así que estamos muy contentas. Eh, y bueno, y junto con Cariño Teatro ya venimos trabajando juntas, dando clases, dando intensivos de actuación y movimiento. Uh -huh. y, y bueno, y ahora la invitación es a que vengan a vernos a la obra. Genial. A la CAUT. Genial. Eh, contanos un poco cómo nace esta idea de armar juntas una compañía teatral que de eso es de eso se trata cariño teatro verdad una compañía de teatro cómo surgió el proyecto cómo surgió la idea cómo lo hicieron eh, sí bueno nosotras eh, las dos nos formamos en Buenos Aires uh -huh. y vinimos a Santa Rosa eh, en 2020 por la pandemia bueno yo llegué primero Vale llegó después pero las dos son pampeanas y... verdad Las dos somos Pampiana, sí, sí, sí. las dos hacemos teatro juntas desde chicas, uh -huh. después, bueno, durante nuestra estadía en Buenos Aires cada una hizo su recorrido, su formación, y cuando volvimos a La Pampa, eh, bueno, fue juntarnos con... con Encontrarse, el deseo sí. sí de encontrarnos claro. de nuevo con el deseo de, de, de trabajar juntas, de poder traer a la provincia un poco eh, todo lo que, bueno, todo lo que nos formamos, nuestras formaciones que... En algún punto también dialogan, tienen puntos en común eh, y bueno, eh, cariño Teatro nació de, de, de ese reencuentro, digamos y, y acá estamos. Eh, ya vimos un intensivo, dos intensivos juntas uh -huh. que tuvo dos ediciones, digamos que se llama el brillo propio, ¿Son, que es la edición sem y de seminarios. Eh, son intensivos, uh -huh. sí, que bueno, que duraron eh, dos fines de semana una edición un fin de semana y otra edición un fin de y un fin de semana diferente. Eh, y bueno, la verdad es que salió hermoso, la gente muy contenta, eh, la formación está buena porque está pensada para gente con y sin experiencia, el entrenamiento es súper integral, así que, bueno, estamos estamos muy contentas con eso, en diciembre seguramente lo repetiremos, Bien. pero bueno, ahora nos nos espera el estreno de el, nuestra obra. El estreno de la obra. ...que será el 4 de noviembre... ...lo vamos a repetir después nuevamente... ...porque uh -huh. es en el ATTP... ...y contanos de qué va la obra entonces... ...de qué se trata... ...bueno el personaje... Uh -huh. es ...la historia sobre Flavia... ...que es eh, una... ...una periodista que trabaja en una redacción de radio... ...que uh -huh. está haciendo como su primer trabajo... Uh -huh. ...y que y que una tarde... sale ...sale de la oficina del diario... ...se está dirigiendo a lo de su amiga... Quedó venir a visitar a una amiga, pero se pierde, tiene un blackout, una pérdida de memoria temporal. Está de repente está en un descampado, no entiende muy bien cómo llegó ahí. Entonces lo que vemos en escena es la reconstrucción de los hechos, por qué llegó ahí, son fragmentos, eh, flashes, recuerdos que trata de, de, de bueno de. De darnos la información de por qué ella está así de perdida, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, la obra la obra un poco dialoga de alguna manera con, con lo contemporáneo justamente de, de, de estar solo, ¿no? Sí. De encontrarnos solos frente, frente a un montón de incertidumbres. Eh, y bueno, y lo hacemos a través de distintas materialidades porque... Todo en la obra, digamos, eh, habla un poco de esto, ¿no? Tenemos una escenografía simple, un vestuario simple, hay un solo personaje, hay una sola poesía. Uh -huh. Eso también es, es bastante interesante y nosotras lo, lo defendemos y, bueno, le tenemos mucho cariño, valga la redundancia, de que, de que es un texto poético eh. Eh, escrito por las dos. Sí. Ah, qué lindo. ¿Y... ¿Quiénes más? Eh, que tengo entendido que es una obra que está toda integrada por un por un grupo de mujeres, ¿verdad? ¿Quiénes más están dentro del, sí, de la sí, construcción eh, bueno, de la obra? En, en la construcción de la obra también está Victoria Rostom, que uh -huh. ella es la diseñadora de luces de nuestra obra, es la fotógrafa y, bueno, eh, también como la encargada de lo que es videos, toda la parte de, como de difusión, ¿no?, Está, está bajo la supervisión de ella y y el armado de ella y después tenemos una productora que está en Buenos Aires que es Soledad Fernández eh, que bueno que ella nos está dando una mano en todo lo que es producción y la verdad nos nos vino muy muy bien eh, y bueno sí hay hay una persona masculina sí. que es Leo eh, que es nuestro nuestro diseñador de sonido ah muy bien nuestro diseñador sí sí bueno. Muy bien. Sí, sí. Entonces, eh, blackouts el 4 de noviembre, uh -huh. en el ATP, pero va a haber más funciones, ¿verdad? No va a ser la única. Y sí, va a haber va a haber más funciones. Estrenamos el 4 de noviembre uh -huh. a las 9 de la noche en ATTP, sí. pero va a haber función también el viernes 11, el sábado 19 y el sábado 26. O sea, todo el mes o sea, de tenemos... noviembre. Todo noviembre y bien. hacemos dos funciones, dos funciones, eh, o sea, dos viernes y dos sábados. Ah, mira. Los dos primeros viernes y los dos últimos sábados. Bien intenso, bueno. Bien intenso. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. y esperamos, o sea, obviamente que si la obra va bien, bueno, la nos pega. van a seguir viendo en escena. Pero, claro, eh, por eso Por eso la invitación es a que vengan, a, a, a que nos apoyen. Claro. La verdad estamos súper super entusiasmadas porque, bueno, es, es lo, lo, lo primero que hacemos juntos acá y además recibimos una beca, un subsidio del Fondo Nacional de las Artes, Ajá. así que estamos como eso, con muchas ganas de que vean nuestro trabajo, ¿verdad? Entusiastas, entusiastas sí, y ansiosas totalmente, sin duda. Totalmente. <risa> bueno, sin duda. Eh, bueno Astrid, muy interesante todo lo que nos contás, me parece importante, interesante diría yo también el de que va la obra ¿no? Eh, como para sí. verla Y después este, sacar las conclusiones, digo. Eh, Exactamente. Sí, sin duda que es así. y Bueno, eso es muy lindo porque siempre apostamos a, a que el espectador no sea un espectador activo, que pueda completar eh, por sí mismo la información de, claro. de, de lo que nosotras ponemos en escena. Así que es, es una invitación a eso, hacerse preguntas junto con nosotras Bien. Eh, sobre qué le pasó a este personaje y sobre... Bueno, qué pasa un poco en la vida en general, ¿no? Claro, claro, está bien y eso de, de bueno, cada quien podrá tener su propia interpretación, ¿verdad, David? Exacto. Puede haber este variantes en las interpretaciones de cada uno, de cada una. Así que, bueno, supongo que después con con la compañía teatral irán este proyectando otras cosas para más adelante o ahora me imagino que están este Sí, o sea, ahora esto, obviamente claro. estamos, obviamente ahora estamos super abocadas a Blackout, eh, pero sí, obviamente la idea y las ganas es de, de seguir trabajando juntas claro. y, y de seguir generando proyectos para, para la Pampa, para Santa Rosa. Bueno, también con la obra queremos hacer gira por la provincia. Uh -huh. Nos encantaría, sí. también ir a otros lugares del país. Sí, eh, sí. Pero bueno, sobre que circule, todo, que eh, circule. Que circule, sí, que circule y de sí. alguna manera con, contribuir no a, a la profesionalización del teatro acá en La Pampa, ¿no? Que claro pasa. que sí, porque y además esto, tome, retomando lo que vos decís, más allá de lo importante que sería que se pueda hacer en otras provincias, pero digo, en las localidades del interior de La Pampa, donde están las personas mucho más huérfanas de, de estas posibilidades, ¿no?, de acceder a una obra teatral... Eh, o a un, a un evento cultural, lo que fuera Pero digo, sí. esa importancia que tiene De poder llegar a las localidades de nuestra Pampa Que es, es bueno, extensa Bueno, el, el, el, en uno de los intensivos que que estuvimos dando eh, Vino una compañera que es de Luigi Mira. Y bueno, la idea es en algún momento también Poder ir con el intensivo a, claro. a otras localidades también, sí, sí, ¿no? Sí, sí, eh, me parece sumamente que, importante eso Bueno, Astrid Claro que sí Bueno, eh, muchísimas gracias. No, ¿eh? encantadas nosotras de, de que nos cuentes y, y desearles lo mejor, por supuesto, en esta en este estreno y después que continúe, obviamente y que puedan viajar y circular la obra y que Muchas sigan gracias. adelante con los proyectos también. ¿eh? Muchas gracias por el espacio. Felicitarlas ¿eh? a vos y a tus compañeras, Astrid, y nos veremos. Gracias. Un abrazo. Vale. Chau, chau. Gracias. Un beso. Adiós. Escuchábamos a